And they children try to sleep. Just another promise. They don't really care. Cause out the movement on the borders got the people running. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. En el día de hoy tendremos otro Ahor Top History de nuestros oyentes, en ese caso de Carlos Roca, desde el País Vasco, él mismo nos lo contará luego, dentro de un momento. Y hoy volvemos con este Ahor Top History by... Carlos Roca, en este caso, como te decíamos... Si quieres escribirnos a vigilanteahora.gmail.com Te contamos cómo tienes que hacerlo, debes escoger 30 temas básicamente Si te atreves, como nuestro buen amigo Carlos, a hacer un audio Y como han hecho Oscar y Fernando en los anteriores Van súper bien Han tenido bastante éxito por lo que he visto Y bueno, si no te atreves, pues lo escribes y te lo decimos nosotros, no te preocupes Escríbenos a vigilanteahora.gmail.com eh, Y te contamos un poco lo que tienes que hacer Básicamente coger 30 canciones que han sido parte de tu historia dentro de la OR Del Melodic Rock o incluso del Hard Rock Melódico Y nosotros encantados eh, lo metemos todo en una costelera Y hacemos tu programa Así hacíamos en el 90 algo parecido Y nos apetece mucho hacerlo en el día de hoy Bueno, tenemos algún oyente más que nos ha escrito, pero sois perendosos, ¿eh? Vigilante@gmail.com. Muy buena selección de Carlos, ya lo verás. Y bueno, como siempre, seguido todo, hablamos ahora, hablamos al final. Esta vacaciones te vas a hinchar, ¿eh? Para esos viajes largos o bueno, cuando estás en la playa o cuando estás en el campo, en los paseos La verdad es que cuando metemos todas esas canciones juntas de una vez, de la marinera, eh. Ya hicimos nosotros unos cuantos. Y ahora hemos querido dar pasos a, paso a los oyentes. Y este ya es el cuarto que hacemos. Ya te digo que encantados, ¿eh? si nos escribes, encantadísimos de hacerlo. Bueno, vamos a bajar ya la sintonía para dar comienzo. Eh, ya te digo, no, no, a ver, nuevamente pedimos que nos deis más de 30 temas, eh, sobre todo por, porque, bueno, si hay temas más cortos o tal, eh, bueno, lo vamos un poco acoplando. Puede ser que en el día de hoy alguno no suene, porque me parece que nos pasó 35, Carlos, pero bueno, eh, suenan bastante, bastante de los que nos ha pasado. Vamos a comenzar primero con un audio de él, del mismo, que se presenta. Y, y posteriormente ya eh, comenzaremos eh, con, con lo que te decía, ¿no? Con, con las canciones que nos ha elegido eh, en el día de hoy eh, nuestro amigo Carlos Roca. Hasta dentro de un buen rato de nuevo en Vigilante. Chao. Hola, me llamo Carlos Roca. Nací en el 68, en un pueblecito de Vizcaya, que se llama Sestán Y bueno, que ya no vivo allí, sigo, sigo viviendo en Vizcaya Yo llego a Lauro y a Har Melódico en la segunda mitad de los 80, 85, 86, más o menos Después de un par de años coqueteando con el Kevin clásico, pues ya sabes Los Maiden, los ACC. pues un día en casa de un amigo mío Llega a su hermana mayor y nos pone el Vital Sings de, de Survivor Y ahí me di cuenta de que realmente esta era la música que me gustaba Después pues seguí investigando lo poco que se podía en aquella época, ya sabéis, sin internet Y, y después de seguir indagando, pues bueno, me, me decidí a montar un programa Al que llamé American Rock, muy original, en una radio local Que tenía muy, poca, muy poco alcance, pero la verdad es que fue muy divertido Y me sirvió mucho pues, para conocer más sobre, sobre esta música. ¿Que ¿Por qué escucho Aur? Porque es una música que me transmite alegría, que me transmite un buen rollo, que es muy alabadre para, para el oído, que da energía. Y la verdad es que no escucho casi nada de, de otro tipo de música. Pues no sé, algún grupito de pop, pero bueno, básicamente lo, lo que escucho es, es Aur. Conocí Vigilante en Evox, e hace ya pues, igual 10 años ya. El tiempo pasa muy rápido y la verdad es que no me pierdo un programa porque, porque me ponen al día de las, de las novedades, escucho los clásicos, sigo descubriendo muchas bandas que no conocía, hasta me está gustando el, el rollito ese del Retrowave, ¿eh? Bueno, pues nada, os dejo con mi selección. Los, los más viejos del lugar no vais a descubrir nada nuevo. Son grandes temas de grandes bandas. Hago así como lo que hacíamos de chavales, con la doble petida en casa, ¿os acordáis? Cogíamos una TVK de 90 minutos y le íbamos metiendo diferentes canciones de diferentes grupos para, para llevar después en el coche. Y le poníamos un título de temazos. Temazos 1, temazos 2. Y así con eso pues disfrutábamos en el coche con los amigos. Pues eso es lo que espero que sea para ti este programa. Algo que llevar en el móvil y que te guste mucho y que lo puedas escuchar muchas veces. Y para los más nuevos, pues igual sí que hay algo que no, que no conocíais. Pero vamos, tampoco creáis que que vais a contar ninguna rareza ni nada de eso, porque no soy, no soy ningún experto. Pues nada, subid el volumen y espero que lo disfrutéis mucho. ¡Rock on! I'm not feeling much Winter set in your When it happened what send me back they look me up and down but they don't look me in the eye i'm just another stranger in my own hometown looking for an angel but And I'm sad to say it's me like a ghost up in me at a cold little lock set him free I've been running round in circles on this roller coaster ride There's a Bueno, pues hasta aquí... Este Aort of History de Carlos Roca... Bye, Carlos Roca... Que bueno... La verdad es que me lo ha puesto difícil, ¿eh? Siempre me metéis más canciones... Porque bueno, un poco os pido por, eh, por si acaso, ¿no? Y bueno, pues... Eh, me había metido seis o siete más... Y bueno, pues he tenido que quitar... No he tenido más remedio... Me resulta curioso, ¿eh? Siempre Signal, Marfree y en Cobra o en Signal o en Solitario aparece, está apareciendo en todos y yo creo que va a aparecer en todos, absolutamente pero bueno muy buena Or Top History de Carlos incluso con bandas eh, bueno, pues a lo mejor no tan a Or o no tan Melody Rock pero bueno, a mí me ha apetecido un poco ese mix la verdad es que creo que ha quedado estupendo Y os gustará, seguro Comentar si queréis en iVoox e O bueno, donde queréis, en redes sociales Hoy mismo, como siempre decimos Subido, para que lo puedas escuchar cuando te apetezca Por la mañana, por la tarde, viajando En la cama, eh, no sé Trabajando Un poco se trata de eso, ¿no? Canciones seguidas Que no llevan muy dentro, también nos han elegido Por ejemplo, esto de Starship, que está bajo nuestras palabras O Pretty Mains, o Jarny, o Trit O Snake, bueno Pues hay, se nos han quedado, ¿eh? Pero bueno Además no nos ponen orden a, a veces yo creo que nos tendrías que decir Estas 30 seguro, estas 5 ya veremos Pero bueno eh, Hoy, por ejemplo, hemos puesto 31 eh, Porque hay veces que hay canciones que duran un poco más O duran un poquito menos Y lo decidimos sobre la marcha eh. No es que tengamos Más preferencia por unas por otras. Esta vez algunas se caen porque son muy largas Por ejemplo la de Yarni la las Upgrade que tampoco es eh, por nada simplemente bueno, pues, eh, ha coincidido que hemos quitado estas y espero que Carlos quede contento con su selección al igual que hemos quedado nosotros haciéndolo, por supuesto ya sabes, VigilanteAhor arroba gmail.com si quieres, si quieres participar en estos Ahor Top History by quien corresponda el tema de grabar un poco al principio Te lo dejo a tu elección, si te da un poquito de corte, no pasa nada, no te preocupes, lo, me lo escribes y yo lo leo. No pasa nada, oyentes que bueno, pues ahí tenemos, ¿eh? ya van a venir eh, posteriormente dentro de poco. Además con alguna sorpresa. <ríe> incluso compañeros, eh. O sea, se puede. Yo puedo perfectamente hacer una over top de gente que le apetezca y de músicos señores <risa> alguno que me escucháis que lo sé no pasa nada, también lo podemos hacer encantadísimo eh. pero eso sí vigilanteahora.gmail.com no me volváis loco, me inscribáis por todos lados porque al final me pierdo, si me mandáis un mail es mejor Bueno, como veis, vamos haciendo un programa normal, un Aorto History... Yo creo que estos programas para gente... Porque, bueno, me decía Carlos, son muy conocidas, sí, pero no pasa nada. Son canciones que a lo mejor hace muchísimo tiempo que no escuchábamos. Por ejemplo, a mí me ha pasado con la de Van Halen. Hacía un montonazo no escuchaba esa canción. Y la verdad es que me ha, me ha dado un subidón, ¿no?, escuchar ese temazo. Y bueno, para gente no tan introducida, también viene muy bien. Y para gente que está introducida, pues también viene bien, porque son canciones que a lo mejor, no sé, vamos todo mucho al día y pasamos un poco de esos temas y la verdad es que cuando se ponen todos juntos uff, tela bueno hasta aquí hemos llegado muchas gracias a Carlos, muchas gracias a vosotros por la escucha y volvemos pronto con otro Ahor Top History por supuesto con Vigilante y alguna cosa más ¿eh? que estamos por ahí pensando también un circo ¿eh? en breve Hasta pronto, chao, gracias.